Con Mado Martínez, con Silvia sola con Giuseppe Piquijarro, con Juan José pero con Manuel Carbellal. Mado Martínez, ¿qué es la casa del terror? Oye, pues, la, bueno, la casa del terror, todo el mundo sabe lo que es una casa del terror, porque en alguna feria de atracciones habréis entrado a alguna, ¿no? No? Sí, yo estuve en el Congreso de los Diputados Una visita Ahora sí que es Casa del Terror Bueno, yo las dos últimas que entré eh, bueno, Sí, me acuerdo me acuerdo He estado recientemente Pero es que hay una Casa del Terror Que ofrece 18.000 euros A quien consiga completar todo el recorrido Es decir, a quien aguante Sin hacerse caquita Y no se raje Y no es fácil, no es fácil Porque bueno, en es, es lo primero de todo ¿A quién le amargan 20.000 euros? O sea, a ver, 20.000 euros a mí me vendría dame, miedo. Dame, dame, dame. Ya... ¿Verdad? Ya, ya te digo. O sea, una cosita en el bolsillo que no, que no está mal. A mí no me no caído del cielo. Vaya, que, pero que os voy a contar cómo conseguirlos. Solo tenéis que ir a la mansión McCammy, que está en Summertown, en Tennessee, en Estados Unidos. ¿Mm? Y adentraros en esos, en esos rincones, por esas paredes de auténtico de auténtico terror porque es como una experiencia que incluye baños de extraños fluidos, azotes, azotes, eh, he dicho azotes, sí eh, comer insectos, sí, eh, o sea, ya veis que no es la casa esta típica del terror, te de dan un sustito, o, así, o sea, bien, pequeñas torturas, simulaciones de ahogamiento o de ser enterrados vivos. Como o sea, imaginaros... ¿Esa es la casa del, terror, la casa del, o la del tía, terror o la tía? la casa de la tortura es Claro, es claro es, a mí, que me gusta. es que está hablando de Guantan, ¿no? sí, A mí como el que más me gusta pasar mis mieditis en las casas del terror pero no soy masoca y como os podréis imaginar con otras cositas de este estilo que, que no se mencionan eh, nadie lo ha conseguido o sea, es que hasta la fecha nadie se ha embolsado estos 18.000 estos euros estos 20.000 dólares porque claro, bueno, otra cosa antes, al, al final que, la última etapa es aguantar cuatro rounds con Mike Tyson no, no, no pero escucha, ya antes si sí, sí. No, o, o los dueños de la casa son los morbosos que se lo pasan pipa viendo como lo pasan mal la gente pero, por eso nunca que, gana a nadie antes de, de, de poder entrar a esta casa del terror tienes que firmar una retaila de documentos que es un buen tocho y tienes que realizar una, unas pruebas psicológicas, porque claro, nadie quiere disgustitos Eh, <risa> claro, tienes, tienes que hacer unas, un, unas pruebas psicológicas y firmar una serie de documentos y todo eso, porque no es una experiencia para niños ni que digas, bueno, voy a entrar a una escape room porque... Es pues, una cosa seria, una la, cosa de verdad. Le has echado no ¿no? ¿No para atrás a Juanjo, que se lo estaba planteando. No, oye, lo que no veo es euros, Juanjo, 20.000 euros. No, pero, no, porque para mí en la Casa del Terror hay una en Madrid, que es un restaurante, que si te comes todo el cocido que te ponen, no te cobran. Pero <risa> nunca verdad. nadie ha conseguido, ¿verdad? <risa> <risa> nunca ha conseguido nadie eso. Oye, Juanjo, esta noticia que nos vas a comentar, Que nadie piense que tiene algo que ver con la fecha que hemos vivido con ningún acontecimiento reciente. Está esta información, está esta noticia y nosotros la contamos. ¿Qué soy? Es casualidad. Fantasmas y demonios en de izquierdas y de derechas. Sí, bueno, se ha hecho una encuesta en Estados Unidos, como bueno, allí hacen siempre muchísimas encuestas, pero con, un poco con el Día de Todos los Santos, con Halloween, pues hicieron una encuesta para ver cuáles eran las creencias sobrenaturales de la población. Y bueno, pues eh, los resultados son bastante interesantes, sobre todo también si los ponemos en perspectiva, porque parece que la creencia en lo sobrenatural y en criaturas extrañas pues va aumentando en Estados Unidos. En esta ocasión eh, hay un, aproximadamente un 40% de estadounidenses que creen que existen los fantasmas, los demonios y otros seres sobrenaturales. El 22% definitivamente cree que existen los demonios, un 24% acepta que pueden ser probables, en cuanto a los fantasmas, el 20% dice que definitivamente existen y un 25% creen que es probable, y los vampiros solamente lo toman como definitivos, o sea, como que realmente existen o que son probables un 13%. Pero luego si vamos eh, a otro tipo de variables, que es donde aquí vemos mmm, cuál sería el perfil que sustenta este tipo de creencias, pues hay una que es, Llamativa que luego también se suele repetir en otro tipo de encuestas y como allí está muy marcada la tendencia política entre demócratas y republicanos, pues se ve que por ejemplo los republicanos son los que suelen creer más en estos seres sobrenaturales, por ejemplo no, el una no, pestaña no estando tra al frente. <risa> <El 50> <risa> El 54% de los republicanos creen en los demonios, mientras que el 37% de los demócratas creen en lo mismo. Y, bueno, pues prácticamente hay unos porcentajes, por ejemplo, en cuanto a los fantasmas, ahí se acercan más. Eh, el 46% de los republicanos creen frente a un 41% de los demócratas. Y en cuanto a... A los vampiros, también, bueno, hay más distancia. El 14% de los republicanos frente al 8% de los demócratas. O sea que, bueno, aquí veríamos un poco esto que, que comentamos. Que que realmente hay un, eh, la predisposición político, a la tendencia política que tiene una persona condiciona sus creencias también se suele decir no que los republicanos pues suelen tener también, son más evangélicos más protestantes, más católicos es decir, tienen una religiosidad más acentuada y luego hay una otra, otro aspecto de esta encuesta interesante y es que eh, el 13% de los estadounidenses afirmaban que en alguna ocasión se habían comunicado directamente con un fantasma o con un espíritu de alguien que había muerto el 13% y el 13% que claro, para una población ...estará en torno Roy. a unos 300 millones... ...pues eh, es bastante... ...está, está bien... ...es eh. bastante... Sí, sí, sí, sí. ...y luego también... De, o sea, ...casi 50 a... millones de personas en Estados Unidos... Eh, ...dicen que se ha comunicado con alguna víctima... ...alguien cercano... Pero con el espíritu, una de Claro, o sea bueno. que esto ya decimos que la muestra se ha hecho en torno a unas 1200 personas, todos adultos estadounidenses, y bueno, luego también había alguna... Y sí, encima adultos. Y luego había un 36% que también decían que en alguna ocasión habían sentido personalmente la presencia, aquí no llegaban a comunicarse, pero sí sentir la presencia de un espíritu o de un fantasma. Así que bueno, ya digo que en principio también si lo contrastamos con algunas otras que estadísticas que se van haciendo, por ejemplo hay varias universidades que las hacen periódicamente sí que se ve que la creencia en lo sobrenatural y sobre todo lo que ha despuntado mucho en los últimos años, es algo que a Josep le va a venir muy bien que es a la ver. creencia en alienígenas ancestrales <risa> es verdad, ¿eh? es verdad, ha ido, ha ido creciendo bastante en la, entre la población norteamericana Oye, pues porque se de... leído mi libro Eso claro. te iba a decir, no, pero... que también hay un libro de alienígenas, de alienígenas te ancestrales te lo, es tuyo. Estoy, te lo estoy poniendo en bandeja para que hagan ya la traducción al inglés y, y te vayas allí a, a venderlo para que hay mucha gente que espera Josep, ya que te ha mencionado Juanjo mucha gente que espera que se produzca en el futuro y se va a producir o no preguntamos Tormenta Solar Bueno, en el futuro, yo no sé si hay fecha o no hay fecha establecida, pero desde luego hay un dato que ha llamado mucho la atención, al menos a los uh, arqueólogos, y es uh, que en antiguas uh, tablillas asirias se han encontrado alusiones a lo que podríamos llamar una tormenta solar supermasiva veréis cómo va la, la historia resulta que eh, bueno es, es sabido que los reyes de la antigüedad fueran los asirios los los babilonios eh, etcétera utilizaran astrólogos para explorar los eh, cielos. Mmm, En, en busca de, de, de presagios, ¿no? Lo típico aquello de, señor, usted va a ganar la guerra porque acabo de ver el meteorito cruzando el firmamento. Bueno, pero eh, la astrología hay que entender que entonces no, no se reducía al horóscopo de hoy, sino que era... Algo mucho más um, eh, amplio, holístico, en el sentido de eh, la observación del firmamento. Y sabemos que estos astrólogos de la antigüedad fueron capaces de predecir movimientos planetarios, detección de cometas, lluvia de meteoritos... Que teniendo en cuenta de la época de la que estamos hablando, también es todo un prodigio, no sé si llegaría Opar, Juanjo, para la astronomía de aquellos eh, tiempos. En cualquier caso, ahora ha habido un... La Pero bien, ¿Eh? ¿eh? <risa> ha habido un equipo de investigación que ha sido dirigido por uh, bueno, por la Universidad de Tsukuba que está en Japón y que ha analizado unas tablillas cuneiformes que dejaron escritas esos astrólogos con observaciones que se remontan a 2.700 años y lo que han encontrado pues les ha dejado algo perplejos porque hacen alusión, como decías en el titular, uh, Bruno a tormentas uh, solares Os... os Evito decir el nombre de los astrólogos en cuestión, porque tienen acentos hasta en las S es algo así como Isar Sumueres <risa> Nabu Age, Ereba y Zakiru respectivamente dejaron escrito hasta las sí, sí, en serio, de verdad sí, sí. Eh, dejaron escrito en el siglo 7 VII y 8 antes de Cristo que en el cielo se volvió rojo, que las nubes se tiñeron de rojo o que emitían un resplandor eh, rojo, estos eh, científicos eh, japoneses lo que hicieron es combinar ...las observaciones de los astrólogos... ...con datos de... ...radioisótopos, es decir... Eh, ...se sabe por ejemplo que los eh, a ver si lo digo los árboles las las los anillas que dejan al crecer los árboles eh, sufren distorsiones cuando el nivel de electromagnetismo se ha visto afectado, ¿no? Y así han podido datar que alrededor del 679 al 655 antes de Cristo se habían producido algún tipo de alteración eh, o tormenta magnética concretamente los árboles de Babilonia y de la ciudad asiria de Nínive, y que además... Curiosamente, y eh, ahora le doy el zasca a mi amigo eh, Carvallal, se menciona en la Biblia. Tiene para decirte, todos, ¿eh? Está generoso, que está generoso. Que, que, que a veces la Biblia también se puede tomar como, como, un, como un libro de, de ciertas historias. Bueno, el caso es que una de las tablillas dice, el rojo cubre el cielo, mientras otra habla de nube roja textualmente, ¿no? Y estas fueron eh, analizadas por los científicos japoneses Eh, en, ...en lo que ellos llaman arcos rojos aur aurar, lo diré aurorales estables... ...que consisten en la luz emitida por los eh, electrones de átomos de oxígeno... Eh, ...tras ser excitados por campos magnéticos intensos. Es que son es decir, unos cachondos esos campos magnéticos. ¿sí? Claro. En opinión de Yasuyuki Mitsuma, que es como se llama el, el autor principal del trabajo se deben a tormentas solares supermasivas, lo cual eh, para ellos es muy significativo porque es la primera alusión que se encuentra en la antigüedad de fenómenos eh, relativos pues a, a, a lo que serían auroras boreales, pero no en las zonas en las que habitualmente se dan, sino mucho más al sur y consecuentemente estaríamos hablando de, de tormentas electromagnéticas como los que ahora nos hacen temblar porque toda la tecnología depende de, de De, de la electricidad, de las uh, telecomunicaciones y demás, y un parón de, de producido precisamente por una tormenta electromagnética podría ser o, o, o tener efectos desastrosos. No morí, no fui al cielo. Esta a frase, ver, a, ver cómo resumo, a ver cómo resumo sí. yo esto, porque, eh, la porque además si tienes Rundrahan... el... Medio minuto, ¿eh? Eh, no, no el reloj, que estoy la puñeta la no, pues, Ru... 40 segundos la, la periodista Ruth Graham acaba de publicar una investigación fantástica en la revista Slate sobre una historia que tuvo mucho recorrido y que aquí seguimos en tiempo real ...pero que comienza en noviembre de 2004... ...cuando un padre... Eh, ...Kevin Malarkey y su hijo Alex... ...salen de la iglesia... ...ellos son pertenecen a una familia de estas... ...que mencionaba Juanjo eh, Norteamericana... ...muy devota, muy creyente... ...perteneciente a la iglesia evangélica... ...salían de, de la iglesia, camino de casa... ...cuando el padre por recoger... ...por coger una llamada telefónica con el móvil... ...llegando a un, a un cruce... ...no ve un coche que viene de lado... ...tienen un accidente terrible... Todos los demás implicados en el accidente salen relativamente bien, pero su hijo Alex es decapitado interiormente, o sea, la cabeza Joder. se separa del tronco, dentro Joder. del cuello, tiene que ser inmediatamente trasladado en helicóptero a, a un hospital infantil de Columbus, donde empieza una lucha entre la vida y la muerte que dura varios días, y Ahí comienza a gestarse en los murmullos que él tiene. Estamos hablando de una familia, eran en ese momento un matrimonio, con sus cuatro hijos profundamente creyentes, pertenecientes a esa iglesia. Ellos comienzan, imaginaros la culpabilidad del padre, ¿no? Que por coger el móvil, pues su hijo se queda tetrapléjico. El niño sometido a la misma cirugía que Christopher Ree, el actor de Superman, es el caso del niño más joven en la historia de Estados Unidos sometido a esa cirugía sobrevive pero queda eh, para siempre en una silla de ruedas tetrapléjico y en esos días que está entre la vida y la muerte aparentemente comienza a describir su viaje al cielo su encuentro con los ángeles, con Jesús, con Dios y hace una descripción muy, muy detallada del cielo pero mientras está en ese periodo de recuperación Los padres, que repito que son muy cristianos, comienzan, abren un blog, una página web, que ahora está desaparecida, pero que esta periodista ha conseguido, con herramientas que existen para... porque todo lo que suba a Internet se queda ya para siempre ahí, solo hay que saber buscarlo, y ha podido redactar toda la cronografía, toda la cronología de esta historia. Cómo eh, ellos empiezan a atribuir al diablo los eh, ataques que sufría el niño, que estaba entre la vida y la muerte, como hay episodios interesantísimos. O de sea, cómo... reina del cielo, pero dice que fue el diablo. Claro, porque su hijo era una especie de santo sí, que sí, estaba sí. asediado por el maligno, y cada vez que tenía una caída, o, o, o una recaída, o, o un problema respiratorio, fundamentalmente, pues lo atribuían a y entonces pasaban cosas interesantísimas que yo no, no sabía a pesar de que seguimos este en su día como que por ejemplo, ellos llamaban eh, publicaban en esa página web que cada vez tenía más seguidores porque estaban describiendo cómo era el cielo pero no lo estaba describiendo un testigo cualquiera, lo estaba describiendo un niño de seis años sí, sí, en sí, una sí, silla sí, sí. de ruedas que es especialmente conmovedor claro, claro. no empiezan a multiplicarse las visitas y los testimonios se van compartiendo a mí me re además en algunos detalles me ...recuerda muchísimo casos como el caso Vallecas... ...por todo lo que vino a partir de ahí... En el sentido de que empiezan a añadirse relatos que se van superponiendo, por ejemplo, cuando el padre estaba convencido, los padres estaban convencidos de que el diablo estaba preparando un ataque, lo que ellos llamaban una guerra espiritual, ellos publicaban un post pidiendo, por favor, muchas oraciones, muchas oraciones, o llamaban a su pastor de la iglesia a la que, que frecuentaban, que inmediatamente, como si fuese un comando de los marines, salían corriendo, se iban a la casa de esta familia y empezaban a dar vueltas alrededor de la casa rezando para establecer ...hacer un perímetro de seguridad... ...para evitar que las hordas del maligno... ...pudiesen asediar a este pobre niño... ¿no? ...esto es importante para entender... Qué ...en qué contexto... Veces, ¿eh? ...no tener una cámara de televisión... ...para que se te vea como expresas las cosas que cuentas... ¿eh? ...bueno, el caso es que... Eh, ...de repente, la historia se va haciendo conocida... ...y un buen día un periodista le dice al padre... ...oye, Kevin... ...¿por qué no escribes un libro con esta historia? ...él contrata a un agente se ponen en contacto, y este es otro tema interesantísimo que yo tampoco conocía, con una de las grandes multinacionales de las editoriales evangélicas, que en Estados Unidos mueven millones de dólares, porque hay un gran grupo de lectores para este tipo de literatura. Mm. Ellos llegan a un acuerdo con un adelanto de medio millón de dólares, de adelanto, que yo creo que tú no lo has cobrado nunca, Bruno, y Juanco quizás sí, no, pero con yo todos creo no. que tú no, tú no lo has cobrado, y llegan a firmar un contrato con Tyndale eh, House, que es la editorial que publica la primera versión del niño que regresó del cielo. Ajá. Solo en Estados Unidos se vendió un millón de ejemplares. Pero es que yo he visto que se publicó aquí en España, sí, cuando no, se no, publicó, no. Lo, cometa, lo comentamos aquí, en Italia, en Brasil, en Corea, o sea, es imposible calcular cuánto dinero pudo generar ese libro. Todo va muy bien, la familia bienvenida, tienen otro hijo, ahora son cuatro hermanos, Pero en el año eh, empiezan a aparecer críticas dentro del seno de, las mismas de los mismos teólogos protestantes y evangélicos porque decían que aquello no casaba. Sin embargo, el testimonio de un niño de seis años en una silla de ruedas, que, como Stephen Hopkins con seis añitos, hablándote de su viaje al cielo y que seguía manteniendo el contacto con los ángeles, aquello arrasó en 2010, llegó a ser portada de la revista Times. Que es, es un detalle bastante revelador. Inmediatamente empezaron a aparecer otros casos de niños que habían sobrevivido a un accidente y que contaban una historia parecida, con lo cual se iban reafirmando unos a otros. Los testimonios sobre lo sobrenatural en torno a, a este niño se multiplicaban. Hay muchísimos en este reportaje, yo solo menciono uno. Pero se que supone que, he hecho... que lo compartían en ese blog con el niño. Claro, claro, iban escribiéndole antes de que apareciese el libro. Cuando aparece el libro, bueno, el, el blog sigue existiendo, incluso unos años después, hasta, hasta el 2015 en que estalla el escándalo. Pero hay muchos testimonios de personas, por ejemplo, voluntarios, que se prestaban para ayudar a la familia a cuidar al niño, que era totalmente dependiente, y que se quedaban una noche a dormir, y por ejemplo, uno explicaba cómo de repente en plena noche se abrían y se cerraban los grifos eh, por una fuerza invisible, que él deducía que eran los ángeles, que estaban protegiendo al niño. O sea, a, a, aquí hablamos muchas veces de los testimonios que, que, de los testigos no bueno aquí hay montones de testimonios de prodigios, pero en el año 2000 2015 al chaval no se le ocurre otra cosa que, eh, de ahí el título del reportaje que mandar una carta a una publicación evangélica muy importante en Estados Unidos diciendo que todo era mentira que él nunca murió que no fue al cielo que se lo había inventado y que pedía perdón y lo importante era leer la Biblia que es donde estaba la verdad claro, os podéis imaginar el cataclismo que supone, primero para el negocio editorial, que evidentemente tuvo que retirar todos los libros, cómo afectó eh, este reconocimiento del engaño a los otros niños que, de los que se han hecho películas, que, que también hemos comentado aquí en su momento. Bueno, fue demoledor, ¿no? Pero la cosa es mucho más grave porque tras publicar es, ese, ese reconocimiento del engaño se produce un divorcio, la familia se destruye, en este momento está... Eh, Alan viviendo con su madre en un lado, el padre viviendo con los otros tres hermanos, enfrentados entre ellos con un conflicto un fa familiar terrorífico, todo el mundo preguntando dónde está la pasta, porque la pasta ha desaparecido, pero en, bueno, desapareció como el padre, porque el padre de repente desaparece de los medios de comunicación hasta tal punto que en el 2015 el Washington Post informó de que estaba muerto, de que se había muerto pero no estaba muerto Estaba de parranda. Miró, ¿no es lo Miró, ¿no? cule, Era lo que te iba a decir. Era lo Claro, pero es apasionante porque de esto no sabíamos nada. Y la investigación que ha hecho Ruth Graham, que ha hablado con todos, ha localizado al padre, lo ha entrevistado. El padre y, y los otros hermanos, sorprendentemente, dan una versión... No, no, sí, acá. Al acá, acá al padre. Acá, Ellos mantienen que en todo momento eh, la historia es como la cuentan, que el niño fue el que les contó esas visiones y demás. Cuando ella le pregunta al niño, el niño dice, no, no, yo no conté nada de eso. Yo lo único que recuerdo es que eh, volví a la consciencia después del accidente, tenía seis años, eh, ahora tiene 21, y vi a mi padre en el pasillo del hospital, en la penumbra, hablando con alguien, supongo que un médico, pero yo quise pensar que era un ángel. Y entonces a mi padre le conté lo del ángel... Y como mi padre se entusiasmaba... Pensé, bueno, pues... ¿Para qué le vamos a quitar la ilusión, no? Pues, y, y empieza a generarse ahí... Una bola de nieve... Que se va enriqueciendo... Bueno, la historia es mucho más complicada... Ahora tenemos ahí un drama familiar... Con toda la familia enfrentada... Por el tema del dinero... Si había o no había milagros... Por eso decía Juan Ríe, Por eso decía lo de Caso Vallecas... Y, y el año pasado... El niño demanda a la editorial... ...por daños y perjuicios... ...por haber publicado una historia basada en él... ...que es totalmente falsa... ...con lo cual ahora hay otro dilema fantástico... ...pero, se, pero si el, a, judicial... se supone que había escrito el libro El Padre... Claro. ...y cómo demanda la editorial... ...si lo ha escrito El Padre... Claro, porque él, eh, toda la historia está basada en su supuesta experiencia que él dice que no es real, que nunca fue real y que además él no contó nada de los 150 ángeles de que Dios está en el trono con un pergamino con la historia de la humanidad todos esos detalles que se cuentan en el libro pero digo que es muy interesante desde el punto de vista jurídico porque claro, él era un menor cuando se firmó el contrato el padre firmó el contrato en su nombre porque era su tutor legal uh -huh. entonces hablaba en su nombre pero él dice que no y ahora hay un trama o hay un Conflicto tremendo a nivel judicial para ver quién tiene que pagar a quién, porque él, él reclama... Una, can, una indemnización que sea una cantidad equivalente a los beneficios que ha dado el libro que si solo en Estados Unidos vendió un millón de ejemplares vamos, puede ser y cuando le preguntan al padre de dónde está la pasta pues claro, él dice, no hombre, es que teníamos muchos gastos, porque claro, había que cuidar al niño luego, yo tuve un arrebato de euforia y empecé a hacer donativos a la asistencia hasta <risa> eh, sí, sí. a a que valen, se la queda todo niños. el papá sí, se fue de ahí, mira como los <risa> de los eres pues. él regaló por ahí mucho dinero a la causa A, a la causa de Dios sí, pero sí. es una historia, es la intrahistoria de aquel libro que comentamos en su día en, en La Tertulia que parecía sí. tan entrañable ¿no? y tan sí, tierno sí, sí, sí, acuerdo, fíjate todo el recorrido que hay detrás, hay mucho más no, pero pues por resumir es una entrehistoria muy curiosa, desde luego que sí para que luego hablemos de lo de los testigos, ves, hay que tener sí. un poquito de Y de Los Ángeles, no te uy, de Los uy, Ángeles uy. que también salen. Yo ¿Qué la trapera, eh? es eh, <risa> recibir eh, noticias, e eh, informaciones eh, y comentarios como este que viene con Almadía Rosa Vientos en Twitter. Dice, es un alivio escuchar este programa. Entre tanto, apocalipsis eh, político y social. Mis estudios eh, dicen, ya huidas son del de ámbito social y me importa la situación política, pero esto es un bálsamo, no es una anestesia. Silvia Casasola, ¿las creencias y la evolución, la relación que tienen? Pues tienen que ver que dicen que las creencias en las fuerzas del mal resulta que han ayudado a la evolución. ¿Y en qué se, se basa este estudio que han hecho? Eh, pues es una investigación desarrollada por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Melbourne, Australia. Pues resulta que ellos eh, han relacionado enfermedades infecciosas con creencias de la gente. Y dicen que realmente, pues que por miedo a esas enfermedades infecciosas, pues eh, lo que hacían era que creaban mm, y, y pensaban que eran causadas por esos eh, seres sobrenaturales, que podrían ser brujas, demonios, o, y que eran los causantes de, de esas enfermedades infecciosas. ¿Qué era lo que hacían ciertas comunidades? Pues esas comunidades lo que hacían era directamente apartar, a la persona que estaba enferma y en algunas ocasiones totalmente la dejaban aislada o en otras incluso la llegaban hasta matar y quemar. ¿Qué era lo que provocaba aquello? Pues que realmente eh, eliminaban la cepa de la posible contaminación infecciosa. Muerto el perro se acabó la eh, Eso es, entonces pues eh, evolutivamente resulta que esas comunidades pues eh, salían adelante porque por esos miedos, ese miedo pues atávico a cosas a lo mejor que pensaban que venían de, de seres malignos, pues ellos daban esa respuesta y les ayudaban a, a seguir adelante. Entonces, este estudio lo han llevado incluso a la actualidad, de tal manera que pues han hecho una investigación con 3.140 participantes de 28 países... Y les han preguntado sobre sus creencias, eh, si pensaban, por ejemplo, en el mal de ojo, si creían en la pues eh, en la brujería, en las fuerzas malignas, en el diablo. Y luego también consultaron una base de datos de 58.000 personas distribuidas en 50 países y se les preguntó entre 1995 y 1998 si creían en el diablo como símbolo del mal en la tierra y, y bueno, Y de alguna forma también lo que dicen este estudio y llegan a ciertas conclusiones es que la religión es un poco también una consecuencia de intentar pues, eh, ayudar o de intentar protegerse de esas enfermedades y de esos eh, seres malignos o seres sobrenaturales que causaban esos problemas. Entonces, pues dicen que el sistema de creencias eh, da explicación al surgimiento y el origen de la religión para intentar eh, eliminar esas amenazas de, de los seres sobrenaturales. Eh, dicen que en la actualidad también hay muchas comunidades que les pasa esto, que están un poco aisladas y que siguen creyendo en que pues que esas enfermedades pueden ser causadas por agentes externos o seres Eh, un poco extraños que les pueden eh, crear ese, ese problema y que se sigue volviendo a dar pues esta peculiaridad de que realmente pues que al final lo que hacen es eliminar esa enfermedad y y, llega, y salen adelante y les, y les viene bien, entonces pues eh, que incluso son más proclives también a realizar ritos para protegerse y, y para que esa comunidad ...pues eh, sepa defenderse de esos posibles agentes patógenos y que incluso, aunque ahora la ciencia se sepa que ahí sean pues eso, bacterias, microorganismos o virus que es los que causan este tipo de enfermedades, pero que en esas ciertas eh, comunidades un poquito aisladas pues siguen pensando que puede ser eh, todavía pues esos seres y que hay que protegerse, que hay que hacer el ritual y por lo menos así se quedan más contentos. O algunos incluso juntan las dos cosas. Dicen, bueno, yo me tomo lo que me está mandando el médico, pero por si acaso sí. voy a hacer el ritual y así me libero. Identificar la, una enfermedad del tipo que sea con una causa sobrenatural está mucho más extendido de lo que los, nos imaginamos. Y uh -huh. si bien es verdad que, oye, pues está claro que quemar el cadáver infectado, pues puede evitar el contagio el problema es que esa misma creencia lo estamos viendo ahora en Tanzania por ejemplo, sí, que es también. terrible cuando se interpreta que el origen del SIDA es una maldición y que la manera de curarse es con miembros de niño albino eso es lo que está justificando las matanzas terribles que se están dando no solo en Tanzania, en toda África de albinos y otra serie de crímenes y demás, precisamente por interpretar como una causa sobrenatural lo que es una enfermedad A mí se me ocurre un contraejemplo histórico Que indicaría un poco lo contrario, porque no recuerdo exactamente cuál es la fecha, pero la última vez que hubo la gran epidemia de peste en Sevilla, creo que fue por el siglo XVI o XVII, eh, lo que se hizo fue convocar a la mayor parte de la población a invocar la ayuda de un, de un arcángel en una plaza. Entonces cuentan las malas lenguas que las pulgas que transmitían la peste estaban descorchando champán, porque evidentemente lo que hizo fue aumentar, claro, propagarse. ¿no? Entonces aquí fue justo todo lo contrario. Buscando una creencia benefactora que en principio iba a parar con la peste, pues pasó todo lo contrario. Y luego también comentan, por ejemplo, que hay ciertos estudios que demuestran que determinadas enfermedades contagiosas eh, eh, aumentan después de que se hace la peregrinación a la Meca porque también la mayor concentración de personas en un espacio tan pequeño pues hace que luego en sus puntos de origen transmitan determinadas enfermedades y aquí aunque este caso lo comentan que evolutivamente ha podido alguna comunidad pues, pues librarse si sí es cierto que en otros casos como no se sabía muy bien que era lo que causaba ciertas enfermedades muchos niños que tenían pues incluso yo que sé que habían comido algo o se habían medio envenenado y no sabían muy bien Eh, como curarles, pues se pensaba que estaban poseídos y les hacían verdaderas barbaridades. Bueno, esta semana se publicaba que unas monjas que acababan de volver de las misiones han llegado milagrosamente embarazadas por el Espíritu Santo. Otra vez, otra vez, luego se confirma. De... Que no es... para, el Espíritu no para. Pero que eh... nadie se engañe si Franco no logró sobrevivir pese a que le trajeron el brazo de Santa Teresa. Sí, sí, Esto sí, no sí, funciona. Oye, eh... Hay quien dice que lo vio sobrevolando por las nubes hace poco, ¿eh? No, sí, igual era un milagro. <risa> Hablando de nubes, al brazo? <risa> Eso sí que era un opar. Un Hablando opa, de nubes. Opar, voy a hacer un corra, ¿no? Libro. Me has estado contando durante todo el día que estabas volviendo desde Mallorca, desde Menorca. Menorca, Menorca. Menorca. Eh, me has estado contando, voy a coger el avión, llego al eh, trasbordo, al traslado... Pues eh, para estar en esta tartuga, estás aquí, acabas de llegar de Menorca, de ver las qué tablas. Qué suerte, ¿no? qué suerte, qué fuerte, y nunca había estado. Eh, lo más fuerte es que nunca había estado en Menorca, que es lo más pues fuerte. Ah, yo sí, yo sí, y las tablas no. son impresionantes. Hombre, por ¿eh? favor, yo, no, Las tablas no. son como los megalitos de allí, ¿no? Eh, grandes, yo, eh, más, más, grandes, más grandes, más grandes. Bueno, os voy más a contar, chulos. que acabo de volver de Menorca y aparte sí. de traerme un queso de mahón como es protocolario. No está mal, tampoco no es es o no? La sobrasada, niña. La, la, la he gustado, la he gustado. La sobrasada y, y las ensayimadas las dos cosas. que Los desayunos, las ensayadas iban que volaban. Pero bueno, eh, que me he venido encantada. Me he venido encantada y, y, y eso, he estado pensando, pero como es posible que nunca antes haya estado en un lugar tan maravilloso, tan bonito y tan mágico? ¿no? Porque, bueno, la verdad es que me he quedado encantada. Y fui porque la asociación Chara Martibella, eh, que todos los años organiza unas jornadas de investigación histórica, pues me invitó a asistir a las de este año, que eran sobre el escritor, intelectual, historiógrafo, este hombre era un montón de cosas, era casi como Jorge Juan, una cosa humanista, pero del siglo XIX en este caso, José María Cuadrado, del que os contaré más cositas en la revista Historia de España en el Mundo, seguramente. ¿vale? Eh, quiero decir que los menorquines son personas encantadoras, que no puedo explicaros lo bien que me he sentido con todos los miembros de la asociación Martibella. Vengo talayótica perdida, o sea, así lo digo, talayótica perdida, pero tengo que contaros algo súper importante que está pasando en Menorca y que yo creo que todavía estamos a tiempo de parar. He estado en Ciudadela, en donde eh, se encuentra el paisaje cultural de Punta Nati, no sé si vosotros lo conocéis, es ese paisaje cultural que está yendo hacia el faro, con todas esas barracas antiguas construidas sobre piedra en seco, es una maravilla, es una pasada, una preciosidad, y allí, en ese paisaje cultural tan espectacular, tan espectacular, de verdad, quien no haya ido a verlo, tiene que ir a verlo, eh, bueno, pues entre esas construcciones de piedra sobre piedra de nuestros antepasados menorquines, quieren ampliar un parque fotovoltaico desdibujando destrozando esa huella única y irrepetible del pasado de valor incalculable diría yo yo quiero decir que soy la primera que conste, lo voy a decir aquí públicamente que defiende las energías renovables, pero también soy la primera en defender que se instalen en lugares apropiados, no donde al empresario de turno le salga de las nueces porque es ahí donde tiene el terrenito de turno Hay otras fórmulas. Yo pienso que se puede reflexionar un poco sobre este tema. Y me declaro públicamente amiga de Puntanati y os invito a todos a conocerlo a través de la web amixdepuntanati.com. Pues eh, amixdepuntanati.com, ¿no? <coughs> Vale. Claro, yo de Ciudadela recuerdo el, el, la ceremonia que tiene ella es tradicional, tan maravillosa, con los caballos que tienen esa ahí, cual, esa, ahi, sí, también, esa, sí, esa, ¿sí? esa fiesta, sí. sí. Juan José Cesoro, precognición en el mundo de la economía, ¿qué es esto? Bueno, esto es, esto es una, una maravilla como, como salga, entonces, como salga. Eh, resulta bueno yo no sé si os acordáis sí, que he no escuchado el comentario de sé, pero seguro que es buenísimo <risa> sí, sí, yo, no, que, es que precognición y economía como bueno, salga sí. es fatal <risa> por eso, por eso, yo no sé bueno, hace hay una especie como de leyenda urbana pero que realmente está fundamentada que dicen que tiene la misma capacidad de, de invertir en bolsa un mono lanzando dardos sobre un, un periódico económico que un conjunto de brokers que estén super titulados y tal. ¿no? Qué bueno. Esto fue algo que hizo un profesor que, que comentó un profesor de Princeton en 1973 en un libro que se titulaba Un paseo aleatorio por Wall Street y él planteó ese reto de decir si nosotros colocamos a un mono delante de, un, de, eso, de una especie de, de diana hecha con los papeles salmón ...y empieza a lanzar dardos... ...y luego apuntamos esos... ...esas compañías Resultados. que aparecen ahí... ...si miramos con el tiempo... Veremos que tiene el mismo nivel de aciertos que un broker. Bueno, esto, que ya digo, que fue simplemente así una especie de brindis al sol, lo cierto es que el Wall Street Journal lo hizo en 1988 y desde 1988 hasta 10 años después estuvo teniendo un mono que lanzaba, <risa> que lanzaba <risa> bueno. tardos y luego estuvieron comprobando a ver si acertaba o no. ¿Tuvieron ganancias? Lo que, el resultado que ellos publicaron 10 años después fue que eh, los simios perdieron un 61% frente a los a los humanos. Oye, no está mal, ¿eh? Sí. Y luego ha habido gente que ha revisado el dato y no está muy de acuerdo, cree que la distancia entre especies está maquillado, está maquillado. es un poquito menos de lo, que, de lo que parecía. Bueno, pues parece que ahora van a sustituir a los monos que lanzan dardos por, hay toda una industria eh, psíquica, que es lo que se denomina economía precoj. Y, bueno, la ha dado a conocer... Pues una... que, perdona, es raro que no utilicen algoritmos, que está también, muy de moda. También los hacen, lo Ajá. que pasa que, bueno, la idea va es mejor que... mejor el maestro Joao, y el los <risa> Sí, pues mira, va un poco en esa línea. Resulta <risa> que, que esta profesora, que es profesora visitante de psicología de la Universidad de Westernen, eh, eh, Julia Mossbridge, lo que ha hecho ha sido publicar un libro donde habla del código... ...de premonición. Y lo que ella defiende es que dice que ha detectado cómo ahora actualmente eh, hay varias empresas que están contratando, que tienen eh, en su servicio a determinados psíquicos, que se supone que tienen esta capacidad clarividente para aplicarla a la economía, y que a su vez pues prestan servicios, valga la redundancia, a entidades financieras. Entonces, eh, ella ha dado datos y en un artículo en The Guardian eh, presentan algunas de estas personas que se dedican profesionalmente. Uh -huh. Hay, por ejemplo, una empresa no, eh, norteamericana que se dedica a mirar cómo evolucionan las tendencias de las criptomonedas y eh, entrevistan a uno de estos psíquicos que se llama Doug Smith que tienen, esta empresa tiene 20.000 suscriptores que pagan todos los meses una cantidad, mínimo un dólar, por saber cuáles son las visiones que tiene este psíquico. Vamos, que el que tiene el negocio son los de la empresa porque por, por poco que pagues se están sacando un pastizal. Pero tiene, tiene cinco contratados. Esta empresa tiene cinco contratados y a su vez, ya digo, hay demanda de estos suscriptores para saber esto, Pero esto me suena al horóscopo cuando llamas. El, lo nombre, mismo. el nombre de Precoge lo han sacado de Minority Report porque eran claro. los eh, psíquicos estos que estaban, sabéis, en agua. Sí, la, la piscina de agua. Estaban con el precrimen, no eran capaces de anticipar un supuesto crimen. Bueno, pues eh, como digo, está empezando a mover en el artículo este de Vienen varios casos, vienen varias empresas, que una de de ellas, por ejemplo, también es una mujer que fue entrenada como vidente remoto en el programa Stargate, y que cobra por este tipo de consultas la módica tarifa de 3.000 dólares, de ahí para arriba. Fíjate. ¿Eh? Dice que no le va mal. Y claro, han, han entrevistado también ¿Cómo, a... ¿Cómo le va a ir mal? Si alguien le paga, ya <risa> son 3.000 pavos. Y es interesante porque también han preguntado a parapsicólogos que qué opinan de este tipo de práctica y de esta economía precoge. Y han entrevistado a Caroline E. Watt, de la Universidad de Edimburgo, que ella dice, ella cree que existe la precognición, dice que hay estudios controlados y solventes que demuestran la precognición, pero solamente en un nivel estadísticamente significativo muy pequeño. No cree que realmente pueda existir este tipo de prácticas a voluntad, sino que, ya digo, sería simplemente algo que merece la pena seguir investigando, pero que todavía nos estamos moviendo en unos márgenes, como digo, muy, muy estrechos ella además dice que seguramente lo que puede ocurrir en muchos casos es que se confunda esta supuesta precognición con algún tipo de intuición y menciona un artículo de la Universidad de, de Nueva Gales del Sur de 2016 donde se pudo demostrar, o por lo menos descubrieron estos investigadores que había cierta eh, información emocional no consciente que en determinadas condiciones eh, sale a flora de nuestro inconsciente y nos permite que tomemos decisiones más correctas que en otros entornos y es cierto que por ejemplo este uno de los psíquicos que comentaba este Duff Smith él dice que sí que se coloca delante de la mesa con una música eh, instrumental comenta que por ejemplo utiliza la banda sonora de Interstellar y que esto ya le produce una especie de paz mental a partir de la cual él empieza a tener una serie de visiones dice tres mil tres mil Y empieza a garabatear en, en los folios hasta que van saliendo pues, una serie claro. de, de signos y tal que luego él eh, comparte a los suscriptores para que luego a su vez ellos los interpreten donde tienen que, que invertir. Adiós. Marcas de brujas. Okay, déjame bueno, hacer una cosita. Por... Espera, espera, yo quiero no, también no... opinar. ¿eh? Venga, venga, venga, a ver, ¿dónde habla. hay que invertir? Que tú, escuchamos a Juanjo, que habla también... Y esto de Preco, porque suena tan sofisticado, pero a ver, que esto es el Sandro Rey y la Bruja... Claro, Lola, claro, claro, vale claro, lo que yo digo... Y el mono con los largos. Te, pues, te, te, te llamó y ¿qué dime decir, las cartas. No, aquí hay que eh, hacer alusión a varias cosas relativas a, al, al tema de las inversiones. Eh, Cualquier inversión, sea en bolsa o en eh, empresas startup, etcétera, tiene un alto nivel de componente psicológico, es decir eh, la propia aleto, ale, a, a lo diré, aleatoriedad ¿no? de, la, de la inversión es un 50 hacia el sí y un 50 hacia el no tú puedes invertir en una eh, determinada empresa y puedes salirte bien o puedes salirte mal, hasta ahí estamos de acuerdo entonces que un vidente, entre comillas eh, eh, te diga que ese es el, el tipo de inversión adecuada, lo único que hace es Eh, digamos, quitarle la responsabilidad al inversor porque cree, al, al creer en esta historia, cree que la inversión va a ir bien y lo que hace es poner la pasta sin eh, el, el temor que tendría sin haber escuchado esa, esa cuestión. Pero sigue teniendo el 50% de probabilidades. Al, al fin y al cabo, a partir de ahí es toda una cuestión de probabilística. Eh, si a ti te ha salido bien, lo comentas a otro empresario, ese otro empresario juega a tu favor porque hace inversión en el mismo eh, sector que el claro. tuyo y empieza a subir la pirámide en ese sentido, sin que tenga nada que ver con los videntes porque, como bien ha dicho Juanjo, el, el, el, el problema de cualquier cuestión relacionada con la percepción extrasensorial es que no tiene horario. Tú no puedes decir, abro el gabinete a las 8 y lo cierro a las 9. Tú tienes precognición cuando se dan las condiciones emocionales, eh, psicológicas y, quién sabe, porque no lo tenemos determinados y ambientales, y puede que, reproduciendo esas mismas circunstancias al día siguiente... ...no captes nada o no percibas nada... Al final, ...yo voy a propio, ahora el... una precognición... ...a ver si se cumple... ...Manuel, cuéntanos... ...las marcas de brujas que son... Pues no, ...no se cumple porque solo ves? quería abrir otro melón... Lo sabía yo. ...y es que no olvidemos no por se ejemplo... Nunca que, lo ...que personajes prevé. como Uri Geller... ...se hicieron millonarios precisamente gracias a eso con, ...con esa historia... ...trabajando claro. para grandes compañías petrolíferas... Y, ...y luego hay otro tipo de profesionales de las mancias... ...que esto no suele tenerse en cuenta que manejan información privilegiada uh -huh. que se mueven en círculos de poder eh, hay casos... a través de los propios consultantes y de los propios claro, clientes claro, hay casos claro. como el de Mario Conde que ya es conocido y público, el interés y la implicación que tenía en el mundo del misterio pero hay muchos más empresarios muy conocidos que vemos todos los días en las páginas económicas de la prensa que son muy supersticiosos y que tienen sus videntes sus mánticos de cabecera que por moverse en ese circuito Tienen información sobre inversiones de este, sobre mercados del otro, que es otra, otra forma de hacer una premonición aceptada. Si realmente saben dónde tienen que invertir, estarían todos millonetis, no estarían haciendo ningún verdad, tipo de precondición. Pues a a le hacerle, le le a le el décimo intento, intento, marcas bueno, el, el, el, el de brujas, Emanuel. yo quería hacer una precondición <ríe> política. <ríe> Le crecen los enanos a Bruno Se va a Bruno como vidente no vale No, vale. no, no vas a conseguir gobierno, Bruno ¿eh? como Oiga, a, no ver, a ver, a pactar, no vas a a ver Mado que bien está la iótica Nada, que yo iba a hacer una precognición política Habrá gobierno y dentro de dos años Le harán una moción de censura Acordaos bah, Eso bien. es lógica <risa> Marcas de brujas, Manuel Marcas de brujas, sí Y yo he seguido este tema En, y, y aunque muchos medios han hecho eco de ello, yo recomiendo la página del Smithsonian, porque ahí está el vídeo, donde se ha reconstruido estas cavernas, estas cuevas, en realidad una especie de, de desfiladero en, en Inglaterra, donde existían desde siempre, desde tiempos pretéritos, unas marcas... Eh, se supone que esas cavernas están, han estado habitadas desde hace al menos 12.800 años, pero siempre se supuso que esas marcas que aparecían en las paredes, en las que hay letras, hay figuras, hay una serie de grabados, eh, no, no, no son exactamente como el arte rupestre tradicional, por eso se suponía que eran de una época más moderna. Pero en este trabajo que acaba de realizar... Eh, el personal del museo de Criswell eh, y, y un par de universidades que han radiografiado esa, esas cuevas para permitir esta visita en tres dimensiones que se pueden ver en, por ejemplo en el Smithsonian Cuando ellos hablaban con los guías locales, que a mí me hace mucha gracia eso, todos hemos viajado por ahí, cuando tienes un guía, local, un guía local y le haces una pregunta incómoda, pues a veces te das cuenta de que te está respondiendo lo primero que se le ocurre, ¿no? Yo, a mí me ha pasado en varios países cuando preguntas por una cosa determinada, ah, no, esto debe ser de los romanos... Ya, pero es una cruz ansada. Ya, ya, pero bueno, debe ser de los romanos. Pero, pero si estás en Alaska, ¿cómo va a ser de los romanos? Claro. De... Ah, pues una no, opar, opar. No, par. ¿Te voy a hacer un corra. Bueno, pues en este caso <risa> en concreto, decían varios de los guías que... que además, esto lo cito literalmente del artículo. Eh, cuando nos preguntaban por estas marcas, nosotros le decíamos que era un graffiti victoriano porque no teníamos ni idea de lo que eran. Entonces, durante muchos años, esas marcas permanecieron ahí en esas cuevas hasta que en, en febrero de este año dos investigadores, miembros de la Sociedad de Exploración Subterránea Británica y expertos en marcas de brujas eh, reconocieron en esos, en esos grabados precisamente eso las marcas, las marcas de brujas ¿y qué son las marcas de brujas? pues según ellos describen era una especie de protección que hacían los visitantes que se internaban en esas cavernas en, en muchos lugares, por ejemplo podemos ver manos, siluetas de manos, que en el conce en el contexto islámico simbolizan la mano de Fátima, que es un sistema de... Eh, mira, Egipto eh, se estaba hablando hace poco de Egipto en la ciudad de los muertos, en el Cairo, muchas calles en muchas casas, puedes uh -huh. ver esas manos de Fátima uh -huh. como una forma de eh, de protección, de, ¿no? de, de en, echar a los malos espíritus no, a los, a los demonios. Bueno, pues ellos descubrieron que en, en esas cuevas había cientos de, de marcas de ese, de ese tipo de protección contra los malos espíritus o contra las brujas que se suponía que irían realizando las personas las personas que se internaban que iban a explorar esas cavernas en un pasado más o menos reciente para protegerse para pedir la protección de la Virgen por ejemplo en el caso de las dobles V que aparecen y que están identificadas como una, una alegoría de la Virgen de las Vírgenes que era un recurso utilizado en esa época o la, la letra P y la M que significa Peix María en fin, que han reconocido una serie una serie de esos símbolos así que al, al descubrir que eso tenía más enjundia de lo que parecía Y, eh, se realizó un trabajo de fotogrametría para crear una representación en tres dimensiones muy detallada de todas esas figuras, que son cientos y cientos, muchas de ellas no han sido todavía identificadas, y en páginas web como la del Instituto Smithsonian se invita a los investigadores a que las examinen y puedan identificar alguna de ellas. Háblanos un poquito, Giuseppe, de la CIA. Bueno, supongo que lo dices por una, por una información más que una noticia que a mí me ha sorprendido extraordinariamente. Es un trabajo que ha publicado Juanjo Vallejo en su web y que hace alusión a, al trabajo de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana hace 60 años para desarmar, fotografiar y volver a ensamblar la famosa nave espacial soviética eh, LUNIK. ¿Os acordáis que la LUNIK y la LUNIK-2 llegaron a la cara oculta de la luna Y fueron las primeras en ofrecer imágenes de nuestro satélite, iba a decir artificial, no, natural. Eh, pues bien, eh, parece que con el propósito de diezmar la capacidad tecnológica de la extinta Unión Soviética, este servicio secreto estadounidense tendría esa misión que se podría dividir en cuatro etapas. Una primera de espionaje. Para, para conocer eh, realmente cuáles eran los planes de los rusos des, des, después del lanzamiento del Sputnik, que es el que les pone los pelos de punta recordemos que después vino la laica, que después eh, vendría finalmente eh, el vuelo de eh, Yuri Gagarin y en septiembre del 59... Eh, este LUNIC 2 sería el primero en llegar a la cara oculta de la Luna y por eso eh, la CIA en, eh, digamos, eh, habría puesto en marcha esta operación a la que habrían llamado el secuestro de LUNIC <risa> tampoco necesitaron muchos eufemismos esa etapa 2 ¿Para, para ser ese. secreta ¿no? claro, ¿no? por eso lo digo <risa> La etapa dos consistiría en el propio eh, secuestro, los agentes habrían buscado algún traslado entre ciudad y ciudad para interceptar la, la, la sonda... Primero, lo primero que aseguró la CIA es, fue que el operativo eh, de la LUNIC eh, viajara en el último camión que era el que trasladaba el, um, el, el material y que eh, finalmente pues, en treinta minutos tenían que eh, llegar a la, a, la, a la nave y en apenas ocho horas eh, desarmarla y reensamblarla después de haber tomado lógicamente todas las fotografías del, del mundo y la última etapa consistiría en el <coughs> aprendizaje eh, hay un documento desclasificado por la CIA en 1994 que lleva el título de inteligencia por la carrera espacial en la que se dice que lograron inferir el peso y el tamaño de varias piezas como el motor y la duda es de si realmente llegaron A, a efectuar este secuestro de la LUNIC o todo quedó pues en, en papel mojado. Es una cosa en la que se tendrá que seguir investigando, pero cuanto menos es muy, muy apetitosa, eh. Hablando de papeles mojados. Eh, me estoy acordando ahora de Nicolas Cage eh, que vende su casa. Que está sí, sí, sí, bueno, aquí hay mucho que comentar, porque él la compró por 3 millones de euros, dicen que le encanta el asunto de lo paranormal y que está muy metido en todas estas cosas, entonces esta casa tiene una historia o arrastra una historia un poquito truculenta, la llaman la mansión French Quarter y bueno, es... Eh, Que hubo unos asesinatos de una mujer en el siglo XIX que se dedicaba a torturar a los negros, les tenía ahí pues eso, medio desmembrados, enganchados por el cuello, por Terrible las piernas, la una, cosa, una cosa tremenda. Pero, eh, bueno, pues eh, luego eh, los lugareños fueron cuando se enteraron de por hubo un incendio y encontraron los esclavos. Bueno, el caso es que ahí se parece una sucede una serie de, de sucesos paranormales y Nicolás Cage, pues en 2007, cogió y compró la casita. ¿Pero qué pasa? Que la noticia está mmm, datada de ahora, del 2019, de noviembre de 2019, pero está mal porque en realidad eh, investigando eh Nicolas Cage la vendió el 13 de noviembre de 2009 y la vendió por tres eh, no por 2,3 millones, ¿vale? Y ahora y se la vendió las, ¿eh? no se la vendió que... a, a Region Financial Corporation. Y ahora pues estos la han vendido por 2 millones. ¿Y cuál es la noticia así un poquito más especial? Pues que dicen que va a ser usada ...para hacer una peli... ...del expediente Warren... ...así que ya veremos qué pasa... ...con la mansión... ...French Quarter...